Travesía, un programa ideado y conducido por Gustavo Fernández. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Nuevo encuentro con Travesía, con los amigos de siempre, aquí en la f m d e l a casi también, claro, con los amigos de Radio La Tosca en el 95.1, ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa. Y el programa va a empezar con fusión, es decir, jazz y rock. En realidad, más rock que jazz, porque lo que vamos a hacer en esta primera etapa, o en todo caso en este primer bloque, es presentar a algunos músicos suecos que no tienen demasiada trascendencia por estos lares, mucho menos difusión. Razón por la cual lo que vamos a empezar a difundir ya lo hicimos anticipadamente la semana pasada. Es un dueto, un, son dos hermanos que se llaman Linder de apellidos. Uno es Henrik Linder, que es un bajista muy reconocido, y el otro se llama Eric Linder, que es básicamente un gran guitarrista y eventualmente toca teclados. Ellos están acompañados por Jonathan l u m b e r g en la batería y un par de músicos invitados que se llaman Kustian Crafting y Jonathan Fritzen. Quienes eventualmente en algunos de los temas de este disco, que no tiene otro título que el de los hermanos, es decir, Linder Bros, grabaron en el año 2015, puntualmente el 20 de mayo del 2015. Una de las características del disco es que en principio se editó en Japón a través del sello Verb y posteriormente, meses después, apareció en el mercado estadounidense donde les ha ido hasta el momento. Eh, más o menos, no tiene demasiada trascendencia.、Eh, lo único que cabe agregar que el bajista es un reconocido fan de Gary Willis, lo que ya da una clara muestra del de lugar a donde apuntan con su música, digamos hacia el lado de Tribal Tech, porque si bien no lo dice o por lo menos uno no conoce las declaraciones de Eric Linder,、eh, eventualmente o evidentemente, para decirlo mejor,、eh, lo admira. Dicho esto, dos temas como para ir entrando en clima. El primero de ellos se llama Tendremos Fiesta cuando los veamos, y luego algo así como el blues de los 20 grados. Los hermanos Linder, una banda sueca, con los temas. Tendremos fiesta cuando nos veamos y recién los blues de los 20 grados. Nos quedamos en Suecia y en este caso para presentar a un guitarrista también desconocido por estas latitudes, se llama Benny Jansson. Y lo vamos a hacer a través de un disco que se editó formalmente en el año 1995 y que acaba de reeditarse. En realidad, no acaba, hace ya tres años que se reeditó en el Reino Unido y a través de un sello absolutamente minúsculo. Que se llama Reptagon Records, en el Heptagon Records, que tiene determinados artistas、eh, distribuidos de una manera muy、eh, casera en muchos aspectos. Lo cierto es que desde el año 2002 formalmente no se tiene、eh, ningún material producido y editado por Benny Jansson, más allá de que en su historial hay tres discos. Básicamente es conocido como un músico de、eh, sesiónista o más bien una especie de compositor para,、eh, para cine. Y es obviamente un fanático, y en esto ya tenemos una referencia muy marcada: un fanático de Alan Hodgkin.、Eh, toca onda Satriani, onda Steve Bay, es una、eh, mezcla, digamos, de esos estilos. Con una muy marcada influencia, insisto, del guitarrista inglés Alan h o d w o r d Vamos a escuchar algunas canciones de este disco que se llama Humanidad Virtual, entre los que está justamente el que da t í t u l o al disco, después Desde la Tierra a la Luna y un poquito más extenso el tema Misterio. guitarrista sueco Benny Jansson, el disco se llama Humanidad Virtual. Finalmente decidí pasar un par de canciones, dejamos Misterio para la semana que viene. Lo que escuchamos entonces era justamente Humanidad Virtual y recién De la Tierra a la Luna.